Ja yeah. traberonegra. dorsak. Had je ense derrade produkjone. Ja? Desde el momento que recuerdo tu cariño Desde el momento que siento tu apoyo De cuando era un pequeño Indefenso hacia el mundo Ignorante de lo que rodeaba Solamente ella demostraba la alegría Con la que mi corazón se llenaba de armonía Creciendo de a poco sentía que mi corazón latía Más fuerte amando a esa persona que la buena y en la mala A mi lado siempre estaba pero la mente me engañaba Faltándole el respeto, el portazo de la pieza Se hacía más frecuente Era una balada que mientras a nuestra casa la violencia se apoderaba de mi alma y mi alma cada día se perdía en la calle oscuro el camino de regreso a mi casa recuerdo en la radio en un verano estrellado el sonido que percutió en mi mente ya la que ahora yo me baso con hechos reales quiero decir que siempre y por siempre pase lo que pase tú siempre serás una en un alumnito madre mía en especial yo te amo de corazón te dedico esta letra como forma de expresión Y que entiendas que tu eres mi amiga yo. Madre, mis latidos son tuyos también, Mis gestos son tuyos Madre, gracias por amarme Y corregirme el resto de mi vida Yo, yo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 Siempre para influenciarme con el resto de la gente Me acuerdo de tu jerga, tus conversaciones Y tus consejos sabios son los que me han ayudado Para vivir en la vida llena de maldad Y el único amor sincero me lo ha dado ella Y pues yo reconozco que nunca he dicho que te amo Pero con mi letra te puedo decir que puedo morir por ti Tú eres mi única enseñanza, mi única reliquia Algo como un perro guardia cuidando a su amo Y si hasta entregado a me a su aval comprometiendo por mi felicidad tu vida Mi Felicidad única eres tú Y no quiero nada más Quiero cuidarte, amarte Hasta el fin de tus días Hasta el fin de tus días yo. Para la felicidad Las cosas en la vida de repente no son solo materiales Sino también en la entrega del amor Puedes llenar tu corazón Y eso puede valer mucho más Que lo material For love, bless